Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, si se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo. Ni el propio Hijo de Dios se salvo de la paradoja. Él eligió para nacer un desierto donde casi nunca nieva. Sin embargo, la nieve se convirtió en un símbolo universal de la Navidad. Para Maí el nacimiento de Jesús es hoy por hoy el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús había expulsado del templo. Napoleón Bonaparte, el más francés de los franceses, no era francés. No era ruso José Stalin, el más ruso de los rusos, y el más alemán de los alemanes, Adolfo Hitler, había nacido en Austria. Margarita Sarfati, la mujer más amada por el antisemita Mussolini, era judía. José Carlos Mariategui, el más marxista de los marxistas latinoamericanos, creía fervorosamente en Dios. Y el Che Guevara había sido declarado completamente inepto para la vida militar por el ejército argentino. De mano de un escultor llamado Aleix que era el más feo de los brasileños, nacieron las más altas hermosuras del Brasil. Los negros norteamericanos, los más oprimidos, crearon el jazz, que es la más libre de las música. En el encierro de una cárcel fue concebido Don Quijote, el más andante de los caballeros. Y para colmo de paradoja, Don Quijote nunca dijo su frase más célebre. Nunca dijo, ladra, Sancho, señal que cabalgamos».